Ya empezó. Sí, muy asociado. Calcho e Asociati. Y ya empezó. Sí, muy asociado, ¿viste? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a este nuevo programa de Fútbol y Asociados ¿Cuál vamos a estar bien malvados a la hora de poner música Es tiempo de analizar el acontecer futbolístico nacional e internacional Bueno, más nacional porque ha habido bastante movimiento Tanto torneo local como torneos internacionales Todo listo, inicio, pues. Yo soy Edison Guapaz Sombrano, les doy la bienvenida una vez más esta semana. Yo soy Sebascalero, y también, ahora sí me robo tus palabras y puedo decir buenos días, buenas madrugadas. Ah, <risa> <risa> claro que sí, en este el peor horario para hacer lo que sea. sí. Perdón Las 5 de la mañana, este horario que es pésimo para cualquier cosa que no sea tomar unas bielas O dormir pues loco Esto es Fútbol Asociados, soy Sebas Calero, alias Borrego Les doy también la bienvenida, les agradezco por escucharnos una semana más en Fútbol Asociados del podcast Les recuerdo que estamos aquí Porque tenemos fuerza de voluntad Y porque tenemos el aguante de Metal World? porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden siempre Metal World. Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. Siempre Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96 con todas las auto partes que no encuentras en el mercado local todas ellas te las provee Electro Supplies y a esta hora de la madrugada te recuerdo que estamos en Facebook como Fútbol y Asociados estamos en Twitter puedes buscarnos de ahí como arroba subguión F Y A subguión o sea Fútbol y Asociados entre subguiones F y A Es tiempo de comenzar, vamos con los titulares, mi estimado Ed. Tenemos bastante para hoy. En los ecuatorianos en Sudamericana? Bueno, venían bien hasta que pasó lo de Liga de Loja, vamos a hacer el completo análisis de lo que está pasando en el torneo continental la segunda mitad del año. Torneo local nuevamente vamos a tener dos por uno, que casi sería un 1 y medio por uno. Se celebró la fecha nueve entre semana con solo tres partidos debido a la actuación de los demás equipos en Copa Sudamericana, así como tuvimos fecha de fin de semana. Todo eso en fútbol y asociados. Desde luego, claro que sí. Convocatoria a la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a darlos por medio. Menores de lo que han sido los llamados a la selección a defender la gloriosa camiseta tricolor y así como vamos a dar las razones, los motivos, las circunstancias por qué están todos y cada uno de ellos involucrados en esta nueva convocatoria rumbo a Brasil 2014. Tiempo de empezar con el programa Que tenemos música industrial para de le Levantarles, despertarles Asustarles Y Fútbol y Asociados Empieza ya Wow team. Estamos de vuelta en full asociados Gracias al aguante de Metal War Porque Metal War es asesoría En software y hardware Siempre Metal War Estamos además de aquí gracias al buen Electro Supply Siempre Electro Supplies Y como no, y como no Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096829096 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local todas ellas te las provee Electro Supplies 096829096 una nueva batería un nuevo cargador para tu celular para tu computadora portátil puertitos USB ahí si sí es para cargar el iPod cualesquiera que seas el cable. capacidades así es cablecito Eh, de un La giga, parte. de dos gigas, de cuatro gigas, de los gigas que quieras que te dé tu... ¡Que se te ocurra! Cualquier eh, trozo tecnológico supplies. que se te apriente. Electrosupplies 096 829096. Te lo trae. Bueno, estamos ahí, como habías dicho, industriales, ¿no? Malvados. Eso es, de eso. bueno. Ah, ah sí, eh, bueno, eh, Copa Sudamericana eh, todo iba bien hasta el partido de ayer ¿Pero por qué la estás noche. haciendo? ¿Le estás echando la culpa a la Liga de Loja? Sí, no, que porque claro, teníamos hasta... un te, eh, el fútbol ecuatoriano tenía 10 partidos sin perder en esta temporada de Copa Sudamericana bueno, el, el caso es que a Liga de Loja le tocó tal vez el escollo más difícil Eh, club nacional Uy. de fútbol con todo y la el tremendo periplo que pasó para llegar hasta tierras lojanas, eh, puso mayor experiencia, más fútbol, un equipo mucho más consolidado que el lojano eh, que no anda en su mejor momento ciertamente, y eso que puso a toda la artillería pesada, eh, puso a Franklin Salas, por ejemplo, desde el inicio, el cual les funcionó muy poco, poco nada, tuvo que ser cambiado por Armando Huila Eh, dentro de un primer tiempo que fue bast fue interesante no eh, liga de loja tratando de eh, abrir el arco un poquito estaba Fabio Reinato fuera de fuera de forma en cuanto a la puntería ahí Feroduchari batiéndose con los enormes zagueros eh, uruguayos imagínate bueno con Andrés Scotti y Alejandro Lembo pues tienes una pared en... Eh, Y cuánta maña, eh, además. Azar. Y mucha mucha experiencia. Oye, entonces... y, y se vio, o sea, digo, de, de lo que tú hablas de experiencia, se vio montones de jugadas que terminaban en el suelo, tanto el defensa como el delantero. eso sí era un, o pasa el balón, pero no pasas vos, o pasas vos, pero no pasa el balón, más o menos. Estás hablando de gente como Piris, en la delantera Alexander Medina. es era el que... grandotote, ¿no? Claro, el nueve, el el Melenud y el 10 también el 10 bueno, eh, bueno, es más jovencito si es, bueno el que más bien, más, si más, estamos hablando de, de posiciones, bueno Calzada eh, Calzada que por ahí tenía una labor de recuperación Adrián Luna es muy jovencito lo vimos en el sub 20 eh, Gonzalo Bueno también es un jugador de tanta experiencia en fin, eh, había un, un equipo mucho más, más, con mucho más canchero que el cuadro lojano. Hizo lo que pudo, por ahí en el primer tiempo estuvo tas con tas del partido, pero llegó tenía que lograr las faldas. En el segundo tiempo, eh, desborde por derecha, centro para el recién ingresado Sebastián Taborda, hizo el gol mediante golpe de cabeza uno por cero y de ahí más amarró, negoció el partido, el club nacional de fútbol, el bolso, y se lleva tres puntos del inaccesible reina del cisne, por bueno, para ellos, por todo lo que pasaron, no si sí, sí, tú si sí te, te enteraste de, de cómo nomás fue el viaje del club nacional de fútbol. complicado y esas son las paradas Muchas veces como Ya hemos dicho Juega la geografía y juega la logística En favor el del clima. local Juega el clima el, imagina, o, bueno, o sea Debe ser debe ser feo Pues que mientras estás en pleno vuelo Te informen que tienes que parar En otro lado Más a casito, más antes Porque en, no hay como eh, si, si intentas aterrizar Te matas En, en en Cumbarazza, pista recientemente inaugurada para pasajeros en Zamora Chinchipe, de ahí se supone que iba a ser una horita nomás hasta Loja. resulta que tuvieron que aterrizar en Cuenca nomás porque les iba a pasar las de Roll 2, así es que sí, pues más o menos esa era la ruta. Es terrible de, de, de, volar hasta allá y, y peor cuando cuando era la época de la pista de la toma. Tres horas de, de viaje hasta Loja, algunos en furgoneta, algunos en camioneta, algunos en burro, en, en, burro, en caballo, en <risa> les trajo de, de Naumbrianes directamente, no sé. <risa> <risa> <risa> Jalándole dedo a Naumbrianes dices. Se <risa> sí, como sea llegó el Nacional. Pero bueno, no me hermoso el ánimo. Nada que ver. cuando un equipo es de oficio, pues, no hay nada que se le lo oponga. Los eh... principales problemas que, que pude observar fueron de la media de contención para atrás de Edison. Hacia abajo, claro. eh, eh, le quedó tal vez, qué sé yo, grande el partido a Marco Mosquera. Sí, de eh, acuerdo, que incluso terminó cambiado. Tuvieron pero... que cambiarle y hasta por un jugador ofensivo, no por Mamita Calderón. No, en pero ese sí. momento ya era lógico el cambio, pues estaba 1-0 y necesitaba o suerte o muerte, todo a la parrilla. Y era un delantero el que tenía que entrar sin duda, pero Mosquera le vi bajo tal vez de lo que lleva... ...sus grandes, buenas actuaciones... ...con Liga de Loja, ésta sea la más baja... ...cierto... ...eh, sí... Eh, ...claro, no es, igual decíamos... ...no es lo mismo Monagas que... Eh, ...un cuadro linajudo... ...con reputación como nacional... Eh, y también pagaron la novedad imagínate, o sea, era tanta la novedad para, para la gente de Loja que hasta el alcalde les declaró huésped y, huéspedes ilustres a los uruguayos un, un acto que, que es muy lindo, ¿no? es una, un gesto que de hecho debería ser la, la hermandad del fútbol así, toda la vaina pero eh, no deja de ser folclórico, al menos para para la gente de Uruguay ¿Cuándo en la vida tratas así de bonito eh, a, a, a tu rival? En fin, eso no pasa, claro, en otras latitudes. Más bien... No, no, si Lojas llegaba, bueno, ahora no, no ha de ser tanto porque la ventaja es clara para los uruguayos, pero si era primero el partido en Montevideo, no les recibían así. So... Terrible es la cosa cuando vas al Uruguay Bueno, todo en Uruguay son los más cargosos ¿no? Sí, cargosísimos sí. Te bañan con pica-pica, te echan balazos de agua fría Bueno, eso no sé si siga sucediendo pero... No, la de, cuando, ¿te acuerdas cuando Pestanilleta Morales contó esa que en, en el 90 uh -huh. eh, les, les, encierra, les apagan la luz del camerino y sí, de, de pronto de... se entran un par a meter puñete ahí Así o sea, decía Terrible, bueno ese tipo de cosas suceden a veces bueno lo total es se que Liga de Loja pierde y, y sí eh, Liga de Loja la tendrá ya muy difícil yo creo que de esta no no no no no pasa habíamos hablado que, que el Club Nacional se había mostrado muy contundente tras un inicio eh otro pieza ahí que tuvieron en Iquique eh, justo habían hablado con colegas docanos y habían dicho que eh, justo estaban recién saliendo de, de pretemporada un poco duros físicamente y, y no era el mejor momento pero de ahí se supieron reponer y, y yo creo que están de hecho eh, como favoritos Mira, con y, un pie y medio del otro lado Bueno, sí. De locales, ¿no? yo hablo de favoritos para llegar lejos en la copa sudamericana para mí de hecho sería eh, favorito frente a São Paulo en un duelo que sería muy lindo de ver eh, claro, hubo... lo que pasa y habíamos dicho es que muchos de los equipos que estaban en esta sudamericana estaban llegando con pretemporada encima eso pasó los de la fue Atlántica, evidente no. con Venezuela, los venezolanos por ejemplo, que nosotros mismos fuimos quienes los superamos Pasó con los uruguayos Me parece que también va con los chilenos Edison. Sí, eh... más o menos Con Chile, sí, sí Están empezando su, su nuevo torneo Argentina, Argentina la, forma. la suerte de los argentinos es que se están Eliminando entre ellos de momento Y hasta que estén en plena forma ya Ya enfrentarán A rivales de otros países el caso, hubo un, un hecho anecdótico y a la vez doloroso en este partido, que fue la, el fallecimiento del periodista el narrador deportivo Pancho Onofre de Radio Atalaya que justo antes de, de comenzar el partido y él se des, disponía a relatar eh, sufre un problema cardíaco y, y fallece antes de antes de empezar el partido terrible, ¿no? tremendo, imagínate cómo cómo puede haber sido el Yo no no seguí por esta radio, sale solo en Guayaquil y, y de ahí tenía que verlo por tele Y me, me enteré en el camino, pero debe haber sido tremendamente duro para sus compañeros Intentar laborar, no sé si es que hayan laborado, de hecho, eso sí desconozco Debe, ser, debe haber sido muy duro ¿no? y, y evidentemente para su familia, lógico y y claro, Sí, ¿no? siempre, imagínate Siempre cosas que pueden pasar lo que se quiere tal vez a veces como dicen es un poco de resignación y, y eh, paz, calma en los sea, momentos pero que bueno, Edison realmente, qué, qué pena y, y bueno eh, eso con Liga de Loja eh, la vale, va a tener difícil lo más probable es que se elimine otro que yo hablaba que lo más probable es que se elimine pero me dio una vez más Egla Mauser la Ya cuántas veces el Emelec me dice que le ponga fe, y bueno, la próxima trataré de ponerle más fe, pero Emelec... Mejor no le pongas fe, porque al parecer ahí lo vi. Sí, eso ha sí, la, la, sido <risa> la, la, la pepa para Melec es que no crea en el cuadro millonario que sacó una valiosísima victoria en Asunción, le tiene de hijo al al Olimpia, claro, el folklore ecuatoriano no se no se espera más, y, y cuentan Barcelona, bueno, y si es que Melec Es el padre de Olimpia y nosotros, el padre de Melec, o sea, hemos tenido nietos en Asunción. Eh, eso dice la gente de Barcelona. ...el Cuadro eléctrico es un partido muy inteligente, muy cosa que no es cierto realmente. O sea, respecto a la relación Olimpia-Barcelona. No, o sea, de hecho Olimpia le ha he hecho pasar muy mal a Barcelona, pero la idea es esa, no sé. Sí. Eh, muy buen partido de, de Melec, inteligente. Práctico, eh, conciso eh, Y está está logrando está logrando su mejor forma Una lástima por ejemplo para el cuadro millonario que ahorita ya se para el torneo Porque ha venido haciendo buenos partidos Me gusta el funcionamiento ofensivo de Melek, Edison Aquí es digno de destacar, eh, no sé, lo de Mondaini me pareció fundamental, Edison Muy buen partido de, sí, de Marquitos Haciendo Mondaini. un trabajo muy sucio Táctico totalmente y me sí, por, Porque en teoría te, te, te asombraba Lo que estaba poniendo Quinteros no Tres delanteros, Mondaini, Figueroa, Marlon De Jesús, pero lo de Mondaini Venía un poquito más desde atrás eh, Ángel Mena también tuvo un brillante Partido repartiendo yo También quitando, corriendo bueno. eh, Eso con, con Ángel Mena Polo Huila bastante bien, es un jugador de los a los que de los que menos fe le tenemos. Edi Corozo también no se asustó en, en una cancha como bueno, bueno no, no era el defensor del Chaco, era la cancha Manuel Ferreira, si más no me equivoco, bueno Manuera, es Ferreira completa reventada la, la la cancha propia de, del cuadro de Olimpia que bueno, se, se tenía fe, ¿no? Esta es nuestra venganza, habían tenido un gran partido contra Danubio, pero aquí desaparecieron realmente, eh, me, me pareció tal vez no esté en su mejor forma física, pero me pareció curioso que no entre de Salgueiro desde el Vamos, un jugador que le cambió la eh, que más bien dicho de la de los pies de él fue todo el buen fútbol de, del cuadro paraguayo. Pero eso pasó cuando ya estaba perdiendo unos cero O sea, pero digo en el anterior partido, y, y aquí no ah. sé por qué, porque no fue desde el vamos, tal vez, insisto, alguna cuestión física, no fue el mejor partido de, de nadie, él eh, había, había iniciado bien el Olimpia, unos 10, 15 minutos de asedio en la portería eléctrica que no le duraron más, supo pararse bien, el mejor partido de Nasuti, no solo por el gol, sino porque estuvo defendiendo realmente bien, ya se se, se complementa mucho mejor con Gabriela Chilier, supieron contener los los embates de Decano y poco a poco equilibrar ese partido. Llega antes de, de que se acabe el primer tiempo el golazo de cabeza de Cristian Nasuti y en el segundo tiempo supo administrar bien esta ventaja los eléctricos. Si sí, me agradó, te decía, el trabajo en ofensiva. Cuando recibía el balón Gaibor, la sacaba largo cuando ya estuvo. Eh, cuando estuvo Mena, se abría de inmediato para la banda. Polo Huila igual este era un jugador que ni bien tenía en sus pies la pelota, la hacía larga. Normalmente en el primer tiempo para Marcos Mondaini que recibía la pelota, empezaba a correr, esperaba que vengan más marcas y cuando ya le presionaban por ahí como que se enredaba un poco y sacaba constantemente faltas, eso es, eso es un trabajo sucio que lo estaba haciendo él muy bien porque lo estaba desconcertando así poco a poco a lo Olimpia. Y, en y así muchas... llega el gol, ¿no? Sí, es que así es. Una pelota detenida y... Y, y ese y fue el juego que hizo por las bandas. A veces la la, la, la la lanzaban larga y el que se desbordaba fue Baguí. Bagui también fue participativo. Abajo, a veces no, bueno, en pocas ocasiones realmente, pero también subiendo al área. Entonces, hubo un buen trabajo de conjunto y como tú dices, así llegó el gol producto de una falta, tiro libre co cobran al poste pasado me parece lejos ahí donde el arquero no puede salir porque es entre el área chica y el punto penal más o menos donde cae la pelota muy bien ejecutado y se eleva Cristian Nasuti marca el primero el primero y único sería al minuto 40 así es pero único y e importante y como lo defendió Emeleto cómo lo defendió Melec porque Zumba también tuvo unas cuantas incursiones adecuadas que salvaron Fue un partido el partido de Zumba miedo, sí eh, poco aplomado. a poco y, y, y tras tanta tanto vejamen que, que se come de su hinchada y pero hay y que decir que no será el vejamen el que le hace reaccionar sino simplemente el propio deseo de de superarse. ¿no? Bueno, y es el pasar de los partidos. Ya También. Zumba tiene tanto, tanto arco desde las lesiones de Drer y desde el año pasado que algún rato debía aprender. Eh, <risa> sí, qué, digo, qué ¿no? cargoso, hermano. Algún rato debía aprender. <risa> a, a fuerza de, de partidos como estos, bravísimos. Bien, le, le han venido bastante bien a Zumba. Y, y el MLE, yo creo que se, se está consolidando como con un equipo ya con oficio para, para estos para estos para estas líderes internacionales ya ya no se asusta, está haciendo buenos partidos yo creo que ahí puede puede estar consolidando una carrera continental el cuadro eléctrico me está gustando sí. mucho lo que está haciendo puede puede seguir adelante aunque igual eh, eh, si le elimina a Limpia que es ya en estas, estas alturas muy probable va a tener un rival Chiris, Duris. San Duris. Paoli los conoce bien San Paolo y es un equipo que en estos momentos es de la élite sudamericana eh, vamos hasta Calama hasta el desierto donde Cobreloa y Barcelona igualaron cero a 0. un partido feo feíto partido tal vez de lo más bajo que hemos visto a Barcelona en este año sin embargo eh, con un poquito de amarre con un poquito de, de, de experiencia de buena parte de sus jugadores supieron sacar un resultado ante un Cobreloa que te había dicho Eh, tiene muy poquito fútbol eh, se desespera se desesperó demasiado y, y, y eso que bueno de hecho para mí eh, entre los entre, entre los partidos que jugó con Tacuarí y este creo que este es el mejor el, la entrada de Leandro Gracián eh, aportó en algo a la generación pero bueno pronto se apagó el, el, el volante argentino en, en el cuadro de Cobreloa de Sebastián Pol por ejemplo siempre estuvo perdido, varios offsides, eh, se conectaban poco, no, era tal vez, dependía mucho de lo que pueda hacer Gracián, que que fue después fácilmente absorbido por la marca de Barcelona, que en defensa creo yo estuvo bastante bien parado, estuvo línea de tres, Perlaza, Campos de Erazo con Pablo Saucedo más en labor defensiva que ofensiva, Rús Beloyola tal vez de, se desplegaba más, Pero bastante cauto lo que hizo Barcelona, también tomando en cuenta el, el factor, el factor climático, el factor altura y demás. Eh, reguló, trató de, trató de no, no someterse a un ritmo que por lo, por momentos el cuadro de Cobrelo intentaba hacerlo frenético, aunque un poco ya alocado, sin, sin un eje claro. Eh, importante lo que hacía Michael Arroyo, por ejemplo, eh, que con su habilidad, su gambeta Eh, puso un poquito de estragos ahí. Narciso Mina tuvo la de la victoria, eh, se fabricó un penal, bueno, se fabricó des desde el punto de vista que buscó la jugada. Si le, fue un rebote lo, re lo que recuperó Mena, eh, Mena digo Mina. Mina eh, buscó la falta y se pierde el lanzamiento penal, a la manda cerca del, Qué raro. del poste derecho, poste uh, izquierdo, izquierdo para del, el, del y Le pudo ha haber estado pudo haber estado la de la victoria yo creo que el resultado de todas formas es justo y y, y Barcelona tiene salto por el mango aquí en Guayaquil será aquí bueno en Ecuador será otra la historia del local con su público con su entorno pues es, es el favorito Cobreloa realmente yo creo que no tiene mucho más para reaccionar se les va la luz a los panas y, y, y yo no, no entiendo cómo será, cómo será el cloro ahí en, en Calama pero es un una, es una localidad que ha tenido tanta copa tanta historia y, y, y no mejoran ese estadio es, es, es feo feo fieritos es y es que si sí es complicado también creo que movilizarse hasta en Calama Todos pudimos ver esa, o, en, en algunas tomas no la gran cantidad de polvo, de humo que hay debido a que hay mucha... Es, es, es principalmente una una pues desierto, ciudad satélite zona formada minera. en torno a la actividad minera, ¿verdad? La zona minera, es es, un, es es una ciudad con pocos habitantes. ¿eh? Y realmente se veía polvoriento el el ambiente, eso, eso es complicado. Por ejemplo, Barcelona también tuvo dificultades en que debió... ...por ejemplo trasladarse dos horas... ...desde Santiago vía terrestre hasta vía Calama... Aire. ...no, no, no, no, vía eh, avión... ...por tierra no llegas jamás... ...es lejísimos Calama... Ah, no, ...claro, fue, bueno, fue vía... Avión. ...vía aérea, pero de todas formas... ...le tocó hacer campamento en Santiago... ...y luego irse a Calama... No, ...que se le dificultó conseguir ...no pudo conseguir encontrar ahí. hotel... Eh, ...es muy difícil encontrar en Calama... ...un hotel para 30 yamingos... ...así que... ...es lo que se puede hacer... ...o la otra opción es San Pedro de Atacama pasas es turismo, todo bonito pero igual sería sería un, un viaje un poquito largo y, y aparte la, la logística sería complicada si lo mejor fue la opción de Santiago es un buen empate para Barcelona y si sí, tiene la sartén por el mango yo creo que los del astillero tienen todas las opciones de clasificar veamos lo que pasa hoy con Deportivo Coquito, recordemos que estamos grabando muy temprano el jueves, eh, se enfrenta a la Aurora de Bolivia, te había dicho, lo vi, este, este equipo, un cuadro que defensivamente se plantea muy bien, cuadro de La Paz, de de, de Cochabamba, que estoy diciendo, de Bolivia, eh, el Deportivo Quito había sacado un buen resultado en Huánuco, ganó 3 por 2 a León de aquí aquella localidad, eh, un partido que medio se jugó a las patadas no fue para mí tan bueno lo que hizo Deportivo Quito, sin embargo con sus figuras eh, con, con un Bebacua que, poco, que estuvo poco. presente en el marcador con dos goles con Mauro Vila también haciendo un buen partido, con Saritama ya recuperando su nivel fue suficiente frente a un cuadro eh, no de, de no tanto nivel y aunque de todas formas tuvo tiempo para hacer sus, sus dos goles el cuadro de León de Huánuco. Vamos a ver qué es, ofrece Frente a Aurora. En teoría yo creo el, el Deportivo Quito es favorito, pero los partidos se juegan sin duda. Así si vamos a esperar al Quito. Este fue el equipo peruano que junto a los otros simplemente se despidieron, ¿no? No hay sí, equipos peruanos ya. Se quedó Chao. sin representantes el, el fútbol peruano y va a ser difícil porque pusieron equipos de media tabla y ante Ecuador pone lo mejor de sí y eso se ve eh, cómo arrancó la campaña de los ecuatorianos por ejemplo en... oye Mor faltó de decir algo de Barcelona ¿no? otra vez y a, y a jornada seguida un expulsado en el campo de juego esta vez el gordolucho que estuvo particularmente violento y eso que bueno es un jugador que juega pone pierna fuerte pero eh, se le pasó un poco la, la mano en esta eh, partida Y a estos que le pasa a Barcelona constantemente Sumado a lo de los penales Simplemente son determinaciones Que deben tomarse en el camerino Y deben respetarse no las de A buena hora para Barcelona Tiene, tiene un plantel Bastante amplio Y puede suplir la ausencia de Gordolucho El tema de los penales se si la, Las declaraciones Ponte de Michael Arroyo Y de algunos jugadores más Es que no hay una orden de, de, desde camerino de quien patea, sino es el, el, el, el que tiene el feeling, el que se siente más inspirado. Más... Y en este caso más o menos era el que se fabricó el penal solito. Sí, no, no, no era mala idea, pero bueno, Narciso, creo que será la última vez en el año que patee un penal. Me parece eh... que lo más sensato aquí sería no cobrar en las siguientes ocasiones y pasarse todos los entrenamientos practicando penales. Dale ah, sí. ¿Sabes sí. qué? Eso eso me parece Algo muy simple que debería ser una medida Del técnico solicitarle Por favor, tenga la amabilidad De no cobrar más penales Y de Y hay bastante gente ¿puedo? Harto bastante, junto con Díaz Todos se me quedan al final Del, del Ay, si es que Mañezo es otro ¿no? Sí, sí, sí, sí no. Entonces puede cobrar Narciso Matías Doñuelo, De ¿verdad? ocho penales que ha cobrado Ha perdido cuatro y ha marcado cuatro 50% es efectividad, es muy baja para sí, un futbolista ah, si que le va a definir. En penales es bajo, sí, muy en poco. Es, Sí, sí. Eh, de diez, que te comas unos dos, ya puede ser un pateador yeah. de penales. Eh, Damián, eh, puede cobrar Matías Doyola, puede cobrar, no Matamoros. sé, Michael Arroyo, Michael Jamoros. Matamoros. Matamoros es un excelente cobrador de, de uh -huh. todo lo que es pelota parada en Barcelona. Matamoros no, cuando lo vuelva, bueno, sí, sí, sí hay opciones en Barcelona. Bueno, eh, otros resultados de Copa Sudamericana en este preciso uh, etapa, bueno estamos en, en segunda fase eh, Hace ya pasó el Sao, Sao Paulo Tom uh -huh. había pasado el Sao Paulo al Bahía ¿no? 0-2, 0-2 fue 4-0 en, en el global eso habla claro de un Sao Paulo ante uno de los equipos que tienen cierta historia también en Brasil como el Bahía Así es eh, Envigado-Liverpool eh, en, eh, es, Este partido lo pude ver El Envigado empató uno por uno Con el Liverpool Buen primer tiempo del cuadro colombiano Sin embargo se fue quedando Y sobre el final llegó El empate del, del Azul con negro uruguayo ¿Qué tal te oh, pareció Liverpool? Qué... Yo lo vi también en la fase previa eh, Lo vi jugar Contra el Universitario de Sucre lo pasó con una facilidad sorprendente así que interesante no sé. eh, este cuadro sí se tuvo problemas por ahí en el primer tiempo pero sí es ordenadito eh, tiene este este diez de apellido Tano que Uf, ya se me fue el nombre ya lo... uno, uno de apellido así medio, medio italiano ah, es, yeah, yeah, sí, yeah, sí. es bastante es, es, me, me parece un bastante es, efectivo es cuadrado. pesolano Eso pesolano sí, es un, es un equipito que puede, puede llegar un poquito más lejos, no, no mucho más. Puede ser la sorpresa, pero de, de pronto ante rivales más pintados se pueda quedar. Eh, otro, otro, otros partidos. Mm otros partidos. Para recordar los argentinos juniors Tigre había ganado dos por uno en la visita a Tigre eh, se define hoy, hoy hoy en la tarde eh, recordemos que puede salir rival de deportivo Quito en, en esta llave es dependiendo de lo que obviamente haga el cuadro azulgrana la U Católica venció dos por cero al Deportes Tolima eh, a, ayer mismo, ayer en la noche en buen paso para el cuadro cruzado Eh, mineros de Guayana en Puerto Ordaz Empató 2 por 2 con el Cerro Porteño Mañana juegan también Guaraní Con Donarios. El goyaniense y el figuerense se enfrentaron en penales pasó penales. el cuadro de Guayania. <risa> Chao loco Abreu Así Una... es por mi Independiente y Boca empataron 0 por 0 en el Libertadores de América, pasa el rojo, celebraron mucho este pase, es una pica con Boca, pues la cosa era no dejarle avanzar a Boca para que consiga una nueva Copa Internacional, porque el tema de Independiente no creo que se planeen estar mucho tiempo en, en Sudamericana, tienen muchos problemas con el tema de censo en su torneo local. Y buscará... Bueno, este, esto era todo. La, toda la copa básicamente para ellos. Eso en esta semana. Ya de siga... El octavo catorce. Independiente. De ahí podría haberse emparejado con... Con lo que era... Como es... Pasando mucho. Bueno, es que hubiera sido mucho más allá lo de Liga del Ojo. Pero no, ya esto está complicado. En fin. Eh, y así pasa Independiente, me dices... Y más bien tendrán ellos que ver al torneo local, ¿no es cierto? Y dicen, no, no, esto hasta cierto punto, si es que fuera rival de algún equipo de por acá, sería conveniente no tener un equipo distraído Sí, bueno, eh, eso nomás, vamos a la pausa musical y ya regresamos con el torneo local La fecha que se jugó este miércoles, fecha a medias, solo se jugarán la mitad de los partidos originalmente programados Claro, bueno, repasado Nada más, si Barcelona pasaría De fase, le tocaría con Gremio de Porto Alegre, el Deportivo Quito Tendría que emparejarse Con la Universidad De no, no. Chile el Se empareja con... Ah, no, perdón, Chile. el MLX se emparejaría con Universidad de Chile... Quito con Tigre o Argentinos... El, ti el Quito sería con Tigre o Argentinos... Y luego no, lo de Liga del Ojo está complicado... Pero si pasaría sería con Palmeiras... De con esas? Sao o sea, Paulo... Eh, con Sao Paulo... Entonces vemos cómo se va complicando... Vas empezando a jugar contra... Campeones ya a nivel continental e intercontinental... Ah, contra Pepas es otra cosa... Sí, ¿no? sí, pues imagínate... Sao Paulo U de Chile... Y Gremio esperando por ahí, nada más y nada menos. Muy complicado. Bueno Edison, vamos a seguir a algo con algo de Rammstein. Que ha venido sonando de de fondo. ¿Te parece si vamos con Engel Bueno. ¿Versión desde el en inglés Zen o versión Zut. en alemán? Vamos con la versión en alemán. Para que sea más tenebroso, dice. Del álbum Sensuts. <ríe> de finales de los de la década de los 90. Y regresamos en poco en fútbol asociados. El fútbol o suporte por si acaso dije fútbol y asociados en noruega Fútbol Asociado, gracias al aguante De Metal War, porque Metal War Es asesoría en Software y Hardware, siempre Metal War Estamos de aquí, gracias al buen Electro Supplies Siempre Electro Supplies Estimado Ed Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096, todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, y también eh, la encuentras Electro en www.electrosupplies.net. continuamos de fútbol asociados, es tiempo de la fecha de fútbol ecuatoriano es media fecha, así es bueno la fe, una y media. la media fecha la media fecha nueve la que se jugó este miércoles a continuación de lo que había sido Copa Sudamericana, partidos en los que ganaron y a los daños pasa esto todos los locales dentro de dentro de un torneo que ha sido así es bastante irregular y sorpresivo Eh, buenos partidos, eh, emocionantes duelos tuvimos en las canchas del país, arrancamos con el Olmedo 3, Macará 2, clásico interandino que se lo vivió, pero con el, el alma en hilo, se, se jugaban algo más que, que la supremacía en un partido muy añejo, muy antiguo de de la Sierra Ecuatoriana sino que estos dos equipos que aparte que venían en un buen, vienen una buena campaña, aunque Olmedo eh, había perdido el partido anterior, sí bueno pero es, es una campaña notablemente mejor tanto la de Olmedo como con la del Macará respecto a lo que hicieron en la primera etapa eh, la cosa era sumar y, y bajarle un poco al otro en esta carrera que todavía es angustiosa por evitar el descenso tres dos? la victoria del ciclón, eh, se había había empezado con a los 30 segundos gol de Marcos Pirquio, eh, se, se cuenta un remate a quemar ropa, lo, lo afloja Robinson Sánchez y Marcos Pirquio en el rebote con la cabeza, ya ponían ventaja al Celeste y estaba siguiendo esto en radio, radio Río Bambeña, Radio Mundial se llama, de Pana cuando fue el gol del Macará, un nivel de indignación esto ya ya lo hemos venido anotando no que, que en nuestras provincias más pequeñas eh, eh, es el la, la la narración es mucho más parcializada hacia su cuadro local y también la la la la, la rabieta la indignación es tenaz <risa> cuando están perdiendo pero, pero es una cosa no quieren saber nada de nadie y eso pero... que escuchando partidos de limbabura se siente eso eso sí Del Imbabura sí, Del que sea, o sea No es por ogues. hacerle de menos al Imbabura Pero digamos, tiene un equipo de menor connotación es que me A nivel local la... Y sin embargo, la amargura el, La rabia la furia, la crítica Es... Y las ¿no? Pero... Pierde las Ogges, qué bestia Sí, sí Algo que uno no dimensiona sencillamente Porque no está escuchando, no está familiarizado pero es... No estás familiarizado Eso, y, Es oportuno y, y... Tu, tu, tu comentario para... Y claro, no, en las quizá. radios de, de, de ciudades más grandes, en Radio Quiteña, hay que sé yo, hincha, imperio hincha o, o como sea periodista más, digamos que se le oye más profesional, pero más eh, es hincha de Liga, del Quito, pero le toca hipocritear un poco, porque está jugando audiencia pues ya gigantesca. Y están rodados, o sea, son... Son, como te digo, periodistas que ya han pasado de absolutamente todo Y han viajado a nivel internacional Entonces ya con todo ese bagaje, con toda esa experiencia Ya empiezo a tener otro tipo de lectura E incluso, como vos dices, pueden hasta falsear un poquito más ya el... Las golas <risa> sí, y le hacen un gol al... oh! golazo! Cuando le <risa> hacen el lindo. gol de la equipo golazo! No, yo, yo tengo en eso que reconocer que hay narradores Ante los que realmente hay que aplaudir su, su tesón, su equilibrio, su profesionalismo, porque narran tal cual, a veces lo, cantan los goles de la misma manera. Sé, a ver, ponte un ejemplo, que, por más de que a veces nos parezca chance aburrido, Alfonso Lazo les grita no, el gol a todos. Sí, sí, sí, hay que decirlo. Sí, sí. Y aunque no sé, tal vez no me simpatice tanto, pero cuando lo he escuchado comentar a Babe parece que actualmente se ha vuelto más de cuánime, por ejemplo oh, su sí. no, no sé comentario si es muy bueno de, de, de, de, de, todos sabemos que, que Puchel, es imposible eh, que se que, que, que disimule su, su preferencia por, por liga deportiva universitaria bueno, Pero no, cuando no. digamos igual. que al resto lo trata de una manera bastante igual eso es lo que yo diría ahora, bueno. por ejemplo eh, Gallardo cuando narra narra igual Canta los goles con la misma canta intensidad. Igual, para mí es un gran profesionalismo sí, sí, Y, y ¿sabes por, ¿cómo, se, cómo se le mide a Fabián Gallardo? Es porque eh, los hinchas de liga eh, le, le achacan barcelonismo a Fabián Gallardo. Y los hinchas de Barcelona le achacan liguismo. Yo creo que con eso está... Es, uh, I rest my case, podríamos decir. O sea, que nosotros estamos bien porque a nosotros nos achacan liguismo, nacionalismo. ¿Qué ves? No, cuando, nos, cuando, cuando Efe ya le achacan del liguismo, me, me mato de risa. No, está muy bien, está muy bien. Se indica que estamos haciendo las cosas con, las cosas? con, con bastante cerebro. Bueno, oye, bastante, nos desviamos de lo del Olmedo. A ver, sí, sí, oye, sí, Marcos bueno, el, Pirquio marca semana seguida. No para es, Marcos Pirquio. Está, está el en nuevo tarde. El nuevo look, está más ligero. Claro, el, el, <ríe> se cortó la melenita de Jimán y... Le está yendo mejor a, a, a Pirquio Pero bueno el, el, Este Olmedo que si de algo se está Caracterizando es de mucho coraje De, de ponerle tripas Corazón, se volcó al ataque Y llega el empate con tanto de Romario Caicedo, 22 minutos Eh... Dicen un golazo, pero bueno, es que también, insisto, estaba escuchando en, en, en Radio Robambeñ y se emocionaba, igual en el empate casi botan la casa de la alegría, oh, golazo, increíble, bueno, Romario Caicedo puso el, el, el tanto del empate y, y seguidito Sergio Sousa ya volteaba el marcador tras gran jugada, decían de, de Jacob Murido que había apilado rivales, insisto, decían. ...y le había servido al, al delantero uruguayo para poner la ventaja... Eh, ...de Sergio Sousa, bueno ver un, una anotación... ...ha sido de los extranjeros del menos útil tal vez en el Olmedo... ...pero eh, ya es un aporte fundamental, era un partido eh, bravo como tú bien matizabas... ...ahora continuábamos... Sí. Eh, ...partido bravísimo porque el segundo tiempo Mac Macarano se quedaba atrás... Eh, llegaba el empate por medio de Omar Guerra otro que es de eterno, clásico que siempre te hace un hito y no, y no baja el nivel Guerra hay que recordar eso no, no ha bajado para nada el nivel en, en el Macará se mantiene eh, como dicen uno nunca termina jugando donde inició y ahora Guerra lo vemos ya de volante, volante, volante ya no como media punta ni delantero lo siempre mucho más atrás pero aquí marca su tanto a minuto 56. Y la cosa estaba empatada y, y sería un final electrizante, estimado Ed. Sí, eh, estaba para cualquiera este, este partido. Ya había cambiado a Radio Ambateña, eh, <ríe> que, que un poco estaban siguiendo también el partido del técnico y, la, y se volteaban las emociones y este partido está para cualquiera y volvemos con el técnico y la, la, la. Y sobre el final llega el tanto de Orlindo a Lobi. Eh, minuto 92 eh, escuché en Radio en bateña la desilusión fue grande y, y con esto el Olmedo sigue sumando se sigue acercando está y ganándole a rivales directos como bien y, y le bajó al Macará eh, eso era importantísimo para el para el, el, el Olmedo ciertamente así que la lucha por el descenso está ahí está prendiéndose está tenaz la cosa Y el Olmedo parece ser el que por el momento, al momento, más méritos está haciendo para salvarse. Desde que inició la segunda etapa hacia acá, ha hecho lo que sí, tiene que hacer. Sí, aunque Ahí, tal vez te bueno. voy a objetar un poquito cuando cuando revisemos la fecha 8 y, y el partido con Emelec. Eh, luego, el, el duelo más importante por lejos de la fecha, porque se enfrentaban dos grandes y sin desmerecer a los otros partidos, este era el partido más atractivo. Sí. Liga sí, Deportiva sí, Universitaria sí. derrotó 3 por 1 a Nacional, eh, un, un partido, bueno, ahorita ahorita me estoy recuperando un poquito. ¿eh? Eh, liga como que anda y no, no el, anda. Liga para mí está está levantando, está haciendo muy buenos segundos tiempos, Bausa de, de, de, de pronto está... está Viendo cómo corregir el andar de su equipo y, y, y tras primeros tiempos en donde de pronto eh, te, tiene una puja ahí con su rival, en el segundo lo corrige y lo, lo supera, no, no lo arrasa pero sí lo, lo supera tácticamente, técnicamente, eso pasó la semana pasada con Loja, ahora pasó con el Nacional, en un primer tiempo muy bueno, espectacular, como los mejores tiempos de un liga nacional Eh, ida y vuelta, opciones claras de gol, grandes atajadas buen toque buen eh, eh, fútbol eh, con emoción, con vértigo también con pierna fuerte, un lindo partido el primer tiempo eh... mucho más parejo además porque y así fue en el marcador, termina empatado, se vea del puesto adelante Liga con Ulises de la Cruz, ¿Cuándo, no? de vez ves? en cuando anota Ulises y el Nacional A Nacional y no y la cosa es que, que Nacional tiene unos problemas defensivos enormes, todo, todo fue centro, todo fue en este, en esta ocasión para liga, llega un tiro de esquina de Pablo Vitti al segundo palo, Ulises de la Cruz, lo cabe sea, ponía en ventaja al cuadro de liga. A pesar Así... que Nacional no mueve mucho esa línea de fondo ya Como que busca a Bisuete darle la continuidad... ¿Es que y sin tiene? embargo, no puedes. ¿Es ya es que... Eso ya es cuestión de jugadores. Es Hay es que decir jugador. las cosas como son. Es jugadores. Eso total. ya es cuestión de plantel. Porque eh, a veces le criticamos a los técnicos mucho experimento. Bueno, Bisuete mismo estuvo intentando con uno y con otro... Para es... ver qué es lo que tenía. Ya que no tuvo pretemporada... A la marcha le tocaba un poco experimentar. Claro Finalmente, luego... eh, termina ratificando a estos elementos... Que antes ya estuvieron en esa línea pero terminan dando papaya todavía, entonces ahí ya es una responsabilidad de plantel, ciertamente. Y bueno, eh, llega casi enseguida el empate de Nacional, en eh, una acción bastante rara en la cual eh, un disparo de fuera del área, eh, Domínguez se apresura, bueno más bien dicho un centro, ahí Domínguez se apresura a, de a falla, despejarla, si sí. Eh, sí, sí, hierra un poquito, le, le deja el balón rebotando, Fuera de las 18 yardas, Juan Luis Danangono muy atento, cabecea y le, y le sombrerea a Domínguez y con no eso... Jugar, Con definición. eso marca el empate, una inteligente definición de Juan Luis Danangonó y con eso se acababa el primer tiempo, un primer tiempo muy lindo, muy emocionante. Ahora en Liga lo, los cambios son totalmente favorables, entra Fernando Hidalgo que todavía estaba en poquito de duda pero eh, regula totalmente esa, ese medio sector lo, lo Puebla de jugadores y lo desbarata Nacional que, que juega muy abierto, eh, le había puesto el juvenil Oña por el costado derecho a Marcos Caicedo por la izquierda que fue digamos uno de los más bajos partidos de este jugador de Marcos Caicedo en la temporada, fue muy bien cubierto en postas por por el mismo chico Echeverría le, le tuvo que no no no no qué estoy hablando a ver la la la la la por nacer Serrias por derecha Eh, ...ayudado por... por mientras, mientras, estuvo, algo, le decía, mientras estuvo Ceballos... ...estuvo, defend, Pepe estuvo Pepe más retrasado... ...y le, le, le, le... ...anularon a este jugador criollo... ...y como juega bastante abierto... ...de bisuetes muy de... de, de ...poner dos... Eh, ...medias puntas por los costados... ...se vio un poco huérfano el medio sector... ...y Liga se hizo de, de pelota de dominio del partido y los goles no iban a tardar en llegar porque sí, inclinó totalmente el, la cancha a su favor el cuadro universitario Pablo Vitti eh, marca el segundo gol con una tijerita contra el piso, poco podía hacer Bonar García tras centro de Neyce Riasco nuevamente, llueve un balón no supo qué hacer la defensa, Pablo Vitti entró solo, y el dos por uno igual, eh, siguió siendo favorable el trámite para Liga Después llegaría el golpe de cabeza de Ariel Nahuel Pan nuevamente con por centro de por la derecha. Acabó el trámite, el cuadro albo que se prende en la pelea por buscar ganar la etapa. Lo Han sido dos victorias muy importantes en esta semana. Lo más destacable para mí, aparte de las dos victorias de esta semana en liga, es por ejemplo la participación de Viti Viti presente en esta ocasión en dos de los tres goles. Y marcando también uno de ellos. La semana anterior igual marcó Viti, marcó Echeverría. Es fundamental que en Liga los refuerzos funcionen. ¿Por qué? Porque el plantel limitado que tiene, por más que suene, eh, no sé, exagerado lo que yo digo, pero mira, Liga ha perdido al menos no es el grandioso tres plan. de cuatro jugadores en esta temporada. No, ha perdido como seis Y la cosa es que claro... Tiene... Con los nuevos refuerzos tiene un buen once, pero si de pronto le empieza a necesitar recambios ya no tiene mucho más. La banca en este por ejemplo en este partido de Liga estaba repleta de jovencitos. Y, y no, Entonces, no es lo mismo sí. que era en años pasados. La Liga mucho de a, a redujo su plantilla, movilizó algunos elementos al extranjero, algunos por lesión, etcétera. Algunos pero dejaron, es once, fundamental, fundamental ver lo de Viti ese elemento es jugador, tiene eh. que engancharse es un muy buen jugador lo, lo habíamos lo habíamos señalado y ah, pasito aquí, a pasito es está ser, sí, pasito a pasito está empezando a funcionar lo de Nahuel sí. Pan a mí no me termina de de, de ni de agradar ni de desagradar, o Pero sea. bueno, son siete Pero goles hace goles, ¿no? Mal no está. Eso es Yo lo que vez. digo porque a él se lo cuelga de los pulma, de los pulgares cada fecha. Sí, sí, sí, sí, sí ha, ha errado bastante, pero siete goles mal no está, no, no, no, no es precisamente un jugador que ha venido a pasearse. Eh, man, que eh. ha tenido mejores refuerzos en su historia, sin duda. Pero, pero no es si un jugador. tú pones, sea como sea junto a la producción de Nacho Rizo, de alguno de los Ferreras, sí, de Jaque, etcétera, es, es un mejor delantero así de sencillo, Edison. ¿Cómo era este otro paraguayo? Bueno, un montón de paquetazos que ha llegado a Liga también, eh, que, que no, nunca, rara vez acertado en la contratación de un delantero. Entonces ahí lo de Nahualpán no es tan malo, o sea, hay que ver un poco a veces las cosas en contexto y sacarle también lo positivo, ¿no? Lo de Nacional no, preocupa porque, ya pasándonos de orilla, porque suma también... de a uno o no suma y, y empieza ya a ver de rojo abajo. Sí, de retrovisor. Magaray y Olmedo vienen embalados y Nacional pierde puntos, pero escandalosamente este partido terminó siendo malo y no se ve una, no no no se ve que una una campaña consistente está en total incertidumbre. Hay veces que se pega partidazos como en Manta, hay veces que partidos son muy malos como este y, y, y es la esta yo, yo creo que este partido como sea aunque Liga Igual, por plantel era favorito, es una primera señal de alarma porque la campaña se viene angustiosa para cuesta el Cuesta arriba, cuesta arriba para dos equipos importantes, tremendamente tradicionales, como el Quito y el Nacional, ambos ya tienen que empezar a ver para atrás por el la, retrovisor. La cosa es que, bueno, en todo caso el Deportivo Quito tiene plantel, digamos, algún rato ha de reaccionar. Ah, pero, pero mira, el Quito... o cosa tú... nacional es, ¿y con qué...? Habías hablado de la situación de Independiente de Avellaneda, pues la del Quito es semejante, Tienen algún momento que decidir, dependiendo cómo le siga yendo en el campeonato nacional, podrá abandonar, no sé, el sueño de Copa Sudamericana debido a que tendrá que elegir o uno u otro, me parece que será esa la situación del Quito, así como había señalado de Independiente de Avellaneda, el Quito está décimo en la acumulada, Edison. Así eso es, no es chiste y hay un momento en el que simplemente no te empiezan a dar los resultados y te terminas este. yendo la B nomás. Es, es peligroso, eso, eso le pasa. una racha descendente y te fuiste. Por ejemplo, bueno, pero yo digo, en todo caso el Quito tendría, tiene plantel y y, ten, y hay una esperanza aunque sea en eso, aunque el fútbol todavía no, no dé para eso. Será bueno. de ver cómo están las circunstancias, pero ese Nacional Quito, el próximo... Bravo. El, el que está aplazado va, va a ser sí. uh, de jugado con el cuchillo. En los Tiene dientes. que ser muy importante. Es que ellos ya están, deben estar conscientes de las posiciones que tienen ambos. Seguramente, no. Eso sí va a ser así. Eh, técnico universitario contra deportivo Cuenca, un 21, gol de Marlon Rodríguez. Eh, respira un poco el rodillo. Cuentan los colegas ambateños que se festejó como título este, este, este triunfo. Aparte que Paniagua hay un penal ya en los últimos instantes del partido, lo atajó Sebastián Blasquez es, que es un portero de los mejores que hemos visto en, en este torneo. Dentro de un partido que igual cuentan, narraban, yo iba oyéndolo por radio, estuvo un poquito flojo en calidad técnica. Y el Cuenca sí, súper irregular, yo creo que es el cuadro es otro bueno es otro de los cuadros que una de cal otra de arena le bailó a Liga eh, hace dos semanas y hoy cae sin pena ni gloria frente al, al cuadro el último del torneo como es el técnico universitario y que sin insisto, embargo para no mí deja tiene, de ser último sí insisto que para mí no eh, tiene casi firmado el, el pasaporte a la Serie B sí bueno eso ya a estas alturas tal vez un poquito más Permisivo que se lo se permite uno decir eso, no, porque de Lomedo es... pintaba igual, pero mmm, no Pero va sé. recuperando. Lo que pasa es que el técnico para mí, el, ponte lo de Barcelona, el partido con Barcelona fue un casualidad desde el fútbol para mí. Bueno, habría que ver, todavía el torneo está bastante tierno, pero no le veo por dónde reacciona el técnico. Ha tenido muchos partidos malos. Y, y, y le falta plantel. El, el, lo del Olmedo, ponte para mí es rescatable porque ya tiene un once bastante sólido. Y, ¿Y el Quito... Sin, sin embargo, el problema partidos. para el Olmedo es que gana, gana, gana. Y aún así apenas sigue décimo primero. Y está y muy ponte, lejos del Quito. Y el y Quito ponte, tiene... Dime. Y ponte el Olmedo, o sea, ya, ya contra rivales más pesados contra Emelec ya ya se queda y el por ejemplo ya vamos a hablar eso pero para mí en el partido contra Emelec estuvo bien limitadito ahí, ahí se vio creo yo la real dimensión del cuadro de de Río Bamba, bueno pero eso vamos a hablar en el siguiente segmento es hora de una nueva pausa musical vamos con una pausa estado, claro. musical Edison eh, algo de Nine Inch Nails te parece ok eh, el típico Closer puede ser Eh, bueno, la tradicional eh, Como usted ordene e indique. O oh, indícame, no sé Dale, dale, dale, pon closer Ya, ya, yeah, ya yeah. ya. Pero no bravo, no <ríe> Ya regresamos sí. Amaneció, ve Nine nails You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me, I broke apart my insides. Help me, I've got no soul to sell. È e il vostro programma calcio e associati. Estamos en full Asociados Gracias al aguante de Metal World Porque Metal World es asesoría En software y hardware Siempre a la orden Metal World Y estamos como no aquí Gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies Electro Supplies repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96 y en electrosupplies.net Se puso porno ahí el programa bueno, Es que así empieza esta canción More Human Than Human cuando Rob Zombie era White Zombie ya mediados de los años 90 también uno de los Más grandes exponentes de la movida industrial. Eso es. Bueno, Edi. Que okay, vos has tenido también la versión ¿Qué? esa. Yo no, tenía la de radio nomás. No, no sé. pues la completo nada, hermano. Radio Edith tenías tú. Ajá, bueno. Eh, vamos con la fecha 8. Fecha que se jugó entre viernes y sábado voy a así dar un poquito más de espacio para la nueve de miércoles y ahí ya la nueve de miércoles, eso sonó a que algo algo pasó pues, desde luego que me desagradaron los resultados loco pero no, no, no, más allá es porque justamente se jugó en, en, en miércoles eh, empecemos con el, la victoria de Liga Deportiva Universitaria 2 por 1 sobre Liga de Loja en el Reina del Cisne eh, mal en pior, la la garra del oso eh, pero Bueno, son los estragos de la novatada de, de, de, de buscar un poquito más, de no ser un cuadro media tabla. Y le está pagando un poquito en este segundo semestre. Eh, Liga Deportiva Universitaria se había puesto adelante con tiro libre de Pablo Vitti. Empieza a, a destacarse por lo que habíamos señalado por el balón detenido este jugador argentino. Y ponía a la Uquiteña en ventaja luego errores defensivos le costarían el empate, llega al tanto de Walter Mamita Calderón al minuto 40 y luego vendría la anotación de Eduardo Echeverría al 80 eso sobre el final en un segundo tiempo que, que le favoreció totalmente a Liga de Quito los cambios igual Bausa acierta ¿Y dónde está el Fuera Bausa Resulta que Liga ya no está tan mal como muchos decían pues. Y estaba muerto en Liga No y... pues Nadie servía ya en Liga nadie, nadie, pero absolutamente nadie Nadie hizo. servía, de todos estaban viejos Fuera Bausa, fuera todos Fuera Ulises que marcó fuera, recién nomás Fuera mm. Nacer, Bueno. Fuera no sé. ¿Para qué le traen ese Echeverría? ¿Para qué le traen ese Nahuel Pan? A ese Viti Todos hicieron goles Toma Y tampoco me digan que esto fue producto de la presión popular y del reclamo, nunca eh... es así. No, de Las hecho, esas no hecho para... son circunstanciales, eso puede hasta influir y a veces influye de manera más bien negativa, pone eso nerviosos. es siempre negativamente pero, para mí. Pero esto es producto del trabajo, sencillamente. Eso, eso, eso para es mí es, es, el gran mérito para mí está en la diligencia de Liga en nunca hacer caso a esas voces alaraquientas de a hinchada, Quintas, desubicada <risas> y de perioinchismo desubicado que quieren que todo se vaya, que que nadie ahí vale y que todo está pésimo. Y qué vergüenza y etcétera, no le hacen ni caso, loco. Liga trabaja en paz, tranquilo, saben lo que hacen Y ahí están los resultados, Liga está en la pelea de nuevo, punto Y bueno, acá siempre fue el dominante Liga lo, Yo lo que pude observar del juego, siempre Liga de Quito, hay que aclarar, porque eran dos ligas Siempre Liga de Quito fue el que propuso Me parece que la victoria fue de más justa, Edison, siempre lo buscó y lo superó ampliamente a a su par lojano y se lleva la victoria con justeza me parece Edison no no no no le encuentro más vuelta yo a este juego no está encontrando su fútbol liga eh, está Echeverría en su, en su posición Él había experimentado un poco eh, haciendo labores más defensivas pero como enganche le va mejor Vitis se está consolidando se está adaptando más a al clima etcétera como una escalera Sí, cuando puede estar Hidalgo, Hidalgo Echeverría víctima de adelantito más o menos, por ahí va. Y ya, ya están consolidando un equipo, eso sí, yo creo que de todas formas diga no, no puede ser todavía el, el gran favorito. Eh, cuestión básicamente de que el plantel es un poco más limitado que el de Barcelona, por ejemplo, y esto va a ser una carrera... Eh, mortal Yo supongo que Barcelona Va a buscar como, como de lugar gan, eh, Ganar el campeonato sin final Porque esas finales con Liga Históricamente son traumáticas pues, eh. sí. Y va, va a estar bonito la definición así Si es que Liga sigue consolidando Y sigue ganando puntos Bien y También se jugaba el partido entre Macara Técnico universitario ahí tocó hacerle zapping a los tres partidos Clásico, Que había más o menos a la hora Sí, sí, el clásico Ambateo. Al menos unas 15.000, 14.000 personas en el estadio, que es destacable. Mucha gente, era un clásico en el, <ríe> en el que igual estaban buscando quién ponerse el pie para en esta carrera del descenso. Y, Maca, y bueno, fue un partido parejo, trabado, accidentado y lleno de, de hachas, lleno de, de, de golpes y tarjetas amarillas y también hubo problemas un clásico realmente y Macará lo sacó adelante eh, aprovechando los horrores defensivos del técnico universitario dos golpes de cabeza uno de pichón Carlos Quintero y el otro de, y el otro de Marcos Pirquio dos por cero en el primer tiempo de ahí supo administrar un poco mejor la, la ventaja el cuadro celeste y se hizo del clásico y con esto Macará pues sigue sumando puntos, sigue en esa carrera para evitar la lucha por... por, por la, eh, O sea, para evitar el descenso está a un punto, bueno, lo superó, de hecho, el Quito en la acumulada está a un punto del ah, Nacional y la cosa se pone candel abajo también. Así es, y bueno, como habíamos venido destacando, bueno, marcan dos de los mejores elementos que ha tenido o que tiene hoy por hoy el Macará, es decir, Quintero y, y luego Pirquio. Pirquio que no deja de sorprender para mí de todas formas es sorprendente lo de lo del argentino Perkis es un buen jugador yo creo que en el Quito tú, yo, es un es fue extraño lo que le pasó en el Quito que tuvo un seg segundo semestre muy malo cuando en la campaña del título 2009 jugó muy bien así fue y se jugaba también otro partido este era un partidazo. este era el de la fecha se supone sí Y fue más bien... O sea, hubo emociones, pero no fue bien disputado este Barcelona ante Deportivo Cuenca. Victoria de visitante de del cuadro y, ídolo que buscaba tantísima. recuperar lo que había sido un resbalón tremendo, inadmisible ante el técnico universitario. Victoria Canaria, que se abría muy temprano con gol de Narciso Mina. Así es, lo, lo, lo más importante del gol de Narciso Mina es la jugadaza de Michael Arroyo, es eh, eh, muy importante este jugador a Barcelona, yo creo que le, le viene tan bien alguien que tenga que tenga esto, pues eh, la gambeta, eh, la Gambetita. carrera de jugadores, eh, eh, llevar, llevarse dos, tres es este tipo de jugadas desequilibrantes son las, las importantes cuando un partido sobre todo se pone muy cerrado es, es vital lo que puede hacer ahí Mar Michael Arroyo y le pone... lo viste jugar ante Cobreloa también haciendo gambetas recortes disparos de fuera importante Arroyo no hay duda ah sí sí le sirve a Narciso Mina nomás la tuvo que empujar uno por 0 para Barcelona en un primer tiempo que era totalmente favorable al cuadro amarillo para mí cancha a reventar Sí, es un, un horario que, que normalmente ha pegado en Cuenca. Sí, en Cuenca eso es cierto, es ir a estos horarios nocturnos como que pega, luego de la misa te vas al estadio y ya pues <ríe> a cantar un montón. Miller Castillo de Zurdazo, minuto 54, puso la del empate tras horrores defensivos, eso es producto de eh, falta de concentración en, en la saga amarilla. Marque el empate y eso dejó fríos, helados a los hinchas de Barcelona que más bien empezaban a, a pedir que se maneje el resultado, que no te olvides que el miércoles jugábamos con Cobreloa, no, no, no, no todavía, esto es paso a paso, primero acaba acá y de ahí empieza a pensar en en el exterior en los otros para mí fue, fue un evento re aislado el, el gol de Miller Castillo porque Cuenca generó muy poquito fútbol ofensivo realmente Barcelona le y, y yo creo que lo más destacable es la labor de es muy bueno más bien dicho es muy destacable la labor de Barcelona de media cancha hacia abajo le anuló al Cuenca le borró a Nicolás Domingo que había tenido un gran partido contra Liga Poco pudo juntarse con Julián Gullo y con Miller, con Miller Castillo, que les tocaba bajar a, a buscarse sus propias oportunidades. En la única que pudo concretar llegó el gol, pero de ahí era, era muy difícil para... Es más, Castillo para... fue reemplazado porque él fue el gol y absolutamente nada más. El que normalmente tenía el balón y estaba buscando era Julián Gullo, pero siempre lo tomaba Reboredo... Y ya le caía de inmediato Saucedo Y lo lo, lo tenían liquidado Estaba desaparecido Y acá fue una jugada, una jugada aislada Como tú señalas Fuera de foco, fuera de la lógica del juego Inalcanzable Y sí, sí eh, Un partido que, que lo, lo orquestaba El cuadro amarillo Buen buen debut de Renzo Revoredo Le viene igual muy bien en Se iba mucho para adelante Eso es de lo que pude apreciar Buscaba la pared constantemente, se ve que sabe jugar en línea de tres. Es que ese es el lateral volante en línea de tres. A ver, este, es, este, es un, este es un uno para recorrer toda la cancha y con proyección ofensiva. Depende, o sea, Barcelona tiene para escoger dependiendo de, de, del planteamiento que quiera. Si de pronto quiero tocar un poquito más, lo pongo a reboredo. Y, bueno, que todos tienen esa vocación ofensiva por ese lado. Eh, eh, tal vez es cuando, cuando quieren re, tomar más cautela, como fue el partido con Chile, le pones a Pablo Saucedo Entonces, bueno, aunque en ese caso igual Reboledo no podía jugar por temas de habilitaciones y demás pero le, la idea es de esa, te, tener jugadores de, de acuerdo al, al plan, si, si quiero salir a matar pongo un poquito más ofensivo si no, eh, tomo más recaudos con otro tipo de jugadores y por suerte tiene tiene el perchero para escoger don Ricardo Costas Finalmente Reboredo no jugará a Sudamericanas solo si es que Barcelona consigue pasar a la siguiente etapa lo podrá hacer. Eh, la había estado ya en la banca, no recuerdo de de fue del Olimpia mismo, Edison. Sí. Y entonces no podía estar habilitado. Pero qué mal que te informen tan tarde, tan tarde de esto. ¿O fue error del club, crees? Bueno, tú que no un averiguar? par de errores, no. Porque Todo ya de se concentra, iba a ser titular, es más. Y de pronto no puede. Bueno. Y aquí el problema de Barcelona era en la otra banda donde lo tuvo que improvisar a Brian de la Torre. Imagínate, es que esto es lo que puede pasar también en un plantel. Nazareno suspendido no estará hasta febrero todavía me parece. Cristian Cruz tiene una lesión larga, no ha podido recuperarse. Es una pena por este elemento que incluso formaba parte de selecciones inferiores. Mmm... Un, un, un defensa de esos bajitos que son una bala A lo pulgarcito al Cibar tal vez Y bueno, le tenías a Roosevelt Oyola suspendido pero Entonces Le tocó improvisar, pero Digamos no se, que se mucho Digamos que es la línea que un poquito más flaquea Pero Brian de la Torre afortunadamente Igual tiene tiene como arreglárselas tanto por derecha como por izquierda Y a estas alturas Brian de la Torre es un elemento que ha sido volante Ha sido lateral Delante. Ha sido media punta, ha jugado por izquierda y por derecha. Yo no sé hasta qué punto eso... El otro día escuché algo de Bisuete que me pareció sabio. Bueno, no sabio, pero inteligente. Eh, recordemos que aquí, de todas formas, le tenemos un poco de, no sé, aprecio nosotros. Y siempre nosotros pugnamos un poco en pro de los oh, locales. Oh, sí, es la verdad. Y, y él decía, hay elementos ¿Dónde que no saben que jugar más de dos posiciones, eso simplemente va en contra del jugador, porque no va a ser útil, no va a poder tener chances de mostrar, de de actuar. En cambio, si tú eres eh, dócil y juegas más o menos en donde te pongan y sobre todo sabes jugar una y otra posición, entonces vas a ser el más opcionado a jugar. Eso es así de simple. Entonces, eso para de la torre es bueno. Bueno, acá eh, de hoy sin sin sin duda es es destacable todavía. y en el lado del cuenca, no sé, es poco lo que aportan en defensa a algunos elementos que terminan siendo... La saga es, es complicado, pero es, habíamos hablado que se le lesiona a Méndez, se le lesiona a Cuchara Caicedo, que... Es, ¿Qué más puedes sea, hacer? Mala suerte, lo improvisa ahí a Gregory González Henry Que ha Kanga. sido lateral y volante De lo que yo recuerdo Henry Canga no es precisamente Un gran jugador o sea, termina sucediendo lo, lo que se esperaba González intenta rechazar Reventar el balón, le pega a Matías Doyola que tuvo también un partido muy destacado Y así lo tiene desde hace rato Está recuperando su nivel Y marca el 2 por 1 Y así ganó Barcelona Y son buenos tres puntos que, que cuadran cuadran la cuenta en, en Barcelona. Pero si es que ese accidente que tuvo con el técnico universitario no hubiera sucedido. No, pues estuviera frotándose. Embalado hubiera Barcelona. Barcelona ahorita. No, y con la tranquilidad y la posibilidad de empezar a encarar tal vez el siguiente juego con más alternantes. Que es algo que ya a estas alturas debería Barcelona empezar a hacer rotar más los jugadores. Emelec derrota uno por cero a Olmedo. Esto en el Capwell, el Mediodía, gol de el Marlon sábado. de Jesús, estoy en sábado, así es, Edison. 1 eh, por 0 parece, eh, la, la victoria de Melec parece muy, muy apretadita, pero yo creo que superó ampliamente en fútbol al, al ciclón de los Andes. Eh, yo quería verle justamente a este equipo, al Olmedo, con un rival un poco más pintado. Y, y realmente, sí, sí el Olmedo está haciendo punto punto punto a punto, que está poniéndole mucho corazón pero ya entre los más grandes me parece que hasta ahí no más llega, porque se vio para mí ampliamente superado por los millonarios. Bueno, yo por eso te decía el otro programa que a estas alturas a lo menos le toca incluso ver cómo les va a los rivales, porque solo por sus propios méritos es imposible que lo consiga y es que la limitación es notoria y por algo estuvo último toda la etapa anterior también, o sea eh... Como tú dices, mucha remontada, pero la realidad no se la puede tapar con nueve refuerzos que trajo el Olmedo. ¿no? Es casi un equipo nuevo. Es de, no de juegan la, todos los nueve refuerzos. De la primera etapa, eh, de, solo queda en el, plantel, en el plantel, en el once regular, Carlos Javier Caicedo prácticamente. Y Hugo Prieto, ¿no? Queda Hugo. más. En un en un cuadro, claro, que se renovó y que, que pasa todavía angustias, por más de que ha hecho un, un campañón, entre comillas, sigue pasando angustias. Y que le va a ver muy difícil contra ya cuadros como, como MLE, que le tuvo al menos en el primer tiempo totalmente a maltraer. Gol de Marlon, de Jesús, minuto 15, y de ahí se perdió bastante del mismo de Jesús. y ¿Cuál otro jugó aquí? me eh, parece que jugó Mondaini, bueno, sí. expiraron bastantes, de hecho pudo haber sido más amplio el marcador Marlon de Jesús no tiene una mala campaña tampoco en MLE, en nueve goles mal no está. Ajá, en la cancha de Olimpia tuvo muchas jugadas de autogestión que estuvieron a punto de terminar en gol pues al, al, al jugador al que más se le cargan porque es cierto falla bastantes oportunidades pero, pero yo, me acuerdo de, yo me acuerdo de un centro delantero que se comía unas para matarlo y pero que iba haciendo goles iba haciendo goles y fue ganando fama fortuna, gloria, chicas y demás ese es Agustín Delgado Chala, sí. yo le veo algo similar en la carrera de Marlon de Jesús, recordemos Ey. que tiene 21 años ahorita Es muy buen muy buen jugador, hay que, hay que notar, es que a veces resulta fácil ver si es que hace o no hace gol Pero lo importante también es ver el funcionamiento que tiene tácticamente y dentro del campo de juego Por su corpulencia, porque es un jugador capaz de pivotear, girar, una gambeta corta y patear Te jala dos marcas, te jala una mínima Entonces la, la importancia de Marlon no es solo que haga goles, es, es la importancia táctica ¿Cuánto te libera él para que Mondaín y Mena puedan jugar por los laterales para complicar al rival? Eso también es algo importante de, de notar y en ese rubro yo diría que es totalmente destacable, es digno de darle un comentario como el que le hemos hecho a, a Marlito, ha eh, tenido una buena temporada yo no le podría con... Eh, cuestionar, tomando en cuenta que no siempre Es titular y ha marcado Una buena cantidad de, de goles hasta el momento Pero y, y bueno, acaba la, esto. la hinchada No, no se fija en, en este tipo De cosas, la hinchada se fija en, en que pierde muchos goles Y ahí le cae con todo, bueno ahí está el trabajo de, de, Del cuerpo técnico Y demás, y de, de no hacer Mucho caso a, a, a cualquier A cualquier grito desaforado. Independiente derrotó uno por cero al Manta, muy importante para el cuadro del base. El tema de recuperarse, pues estaba, se lo veía este cuadro muy, muy golpeado tras tras lo que fue el ahogarse en la orilla en la primera etapa. Y haciéndolo aterrizar un poquito al Manta Edison. Así es, eh, ya sí, justamente el cuadro Manavita, tras un par de buenos resultados, ya se le empezaba a perfilar como candidato, que Osma decía que entre nosotros y Barcelona y Emelec está el cloro no, no no es, no es tan así el... bueno, sin embargo todavía hay que esperar, o sea, adelante sí, es... sí está apretada la, la tablita, está apretado eh, ha hecho justo buenos justo desde partidos. el Manta hasta Barcelona está todo muy junto ha hecho buenos partidos, pero claro, aquí se quedó y eso que había sido Fue, fue un partido un poquito, poquito aburrido ¿no? El Manta el Manta lo que está haciendo de visitante es matar el ritmo del encuentro eh, Llevarlo a un ritmo un poco lento Así táctica Mohamed Ali no, no, Tantea, tantea, tantea y de pronto el golpe y chao Pero No le salió eh, El cuadro del Manta se descompensó bastante con, con la salida de Elio Lastar Que es volante de corte Que en teoría juega feo, es un jugador que no, de, no, agrada, no agrada la vista, pero de, pero cumple mucho en el cuadro del Mati, se, se evidenció totalmente, se descompensó este cuadro, se desordenó mucho y ahí fue cuando aprovechó el cuadro de Independiente, de la mano de, lo, de, de, de, de gente como Armando Solís, como Chupete Samañiego y finalmente el gol lo pone Felipe Adao. Eh, golpe de cabeza lo, ah. lo único bueno del partido Un partido que no fue tan bonito Hay que resaltar Extranjeros como Adao, como Pirquio Como Viti En estas últimas fechas han tenido actuaciones Importantísimas Se me olvida ahorita el nombre del delantero Del Olmedo Garabano, eh, Garabano. Son destacados y eso Es bueno, porque así el campeonato empieza a ponerse más peleado y empieza también a, a generar más atracción. ¿no? Cuando los extranjeros vienen bien, la cosa se pone más competitiva. Y eso es bueno en beneficio del espectáculo, Edison. Y así se cierra la fecha. Ah, han quedado juegos aplazados. ¿Es Mont nacional Quito de la fecha 8? ¿Dónde juegos aplazados? El Quito ese se jugará en el Golf 5 de septiembre, me parece. <ríe> El, en septiembre de, igual va a jugarse el Quito independiente Y para noviembre quedan los duelos entre Liga de Loja y Barcelona Y entre Manta Creo y MLEG es Barcelona Liga de Loja más bien Ah eso, Barcelona Liga de Loja, la cosa es que va a ser en noviembre Y el otro es Manta Manta con Melé igual 14 de noviembre eh, Pero ese sí es en Manta, juego sí. en Manta Y lo complicado va a ser que es que tan tan después de este part estos partidos van a tener otras características Y bueno, eh, ahí por ejemplo para Barcelona, qué mejor que poder jugar de local Un partido aplazado Sí puede ser, pero tal vez los apuros sean distintos La, la sí. cuestión es la siguiente, que igual tienes un partido menos, sigues primero Y ese partido menos será de local Ante un equipo que no está jugando bien Bueno, al momento, pero... De todas formas Eso es Edison Momento de Irnos con la tri Vamos con la siguiente pausa Musical Porque al regresar Vamos a analizar la convocatoria De la selección ecuatoriana de fútbol Rumbo a los partidos contra Bolivia Y Uruguay Ay caramba Me me me me, me agarras de En offside Edison A ver qué, le, qué, qué, qué se te apeteche Orgy, ya que estamos en esa onda. Orgi dame un segundo. ¿Y con qué regresaremos Jason? Con Orgy. <risa> bueno, vamos con Orgy. <risa> La clásica. Oh, Bom e associado Tempo de Asociados, gracias al aguante de Metal World Metal World, que es asesoría en software y hardware Siempre a la orden con Metal World Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies Siempre Electro Supplies Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices Bajo pedido al 096 82 Y Electro Supplies punto net Y esta versión ahí de Soft Cell, el Tainted Love. Así bueno, es, de, el rock industrial se, se mete mucho con, haciendo covers de, de bandas New Wave, tal, tal como fue el caso de Orgy con Blue Monday. Eh, justamente, es que esa es, esa es la idea, es un sonido, sonido un poquito bailable de discoteca, pero eh, adaptado hacia una onda un poquito más fuerte, más rockera, más pesada. Y más sobrecargada de, de efectos y demás. Por eso se llama industrial, ciertamente. Y aquí está el pana que se sacó las costillas. ¿sabes? Tiene pata de cabra, ¿no ve? Y ojo de bril, qué es que es el diablo. Este man mete menos miedo. Mi abuelita da más miedo ahorita que Marilyn <risa> Manson. Ya, ya no es, ya ya no es, ya. <risa> Ay, pero loco, o sea, la, la evolución de los anticristos musicales ha sido simpática, ¿no? En los 60s los Rolling Stones, los 70s Kiss, en los 80s Ozzy, en los 90s Marilyn Manson y en los 2000 ¿a quién diablos Lady tienes? Lady Gaga. Qué uh el día. <risa> no, pues y en los 90s también ya cuando realmente había los que sí se creían en satanás. <risa> Todos los, los gal y los o sea, hay malos de pero o sea, sí, claro, hay música abiertamente satánica que ha sido de Isis y todos esos, esos panas, pero no no tienen no tienen el marketing que porque tenía Marilyn Manson, por ejemplo, o que el mismo Ozzy con todo sí. y lo que le respetamos al viejito, pero simplemente eran era más Qué bacán barrio. concierto el de Ozzy, pero chévere, por más de que el Man está reachacoso. Nah, eso, es, eso es un artista. Qué bacán concierto. Bueno, Eh, resultados en la serie B resultados en la serie B se jugó la fecha 5 ya Los resultados, Roca Fuerte empató 1 por 1 con el Azogues, Valle del Chota perdió en Ibarra 1 por 3 con el Quevedo crisis en el Valle del Chota Ferroviarios 0, Inbabura 1 esto fue sorpresivo, fue jugado en Guayaquil, Musugruna 2 River Plate 2, Indignación una vez más en, en Ambato eh, Grecia 0, UT del Cotopaxi 0 en Chone, Espoli 2 Universidad Católica 4, jugado en San Golquín Fútbol y asociados es me sí. <ríe> se me viene a la mente esa de la metro, si sí, oh. tener ahí unos sonidos así normalmente de fondo, ¿no? Oh. ¿Has escuchado últimamente la metro? No, yo, yo tampoco. <ríe> sí, ya desde que tengo reproductores de música ya. No, la radio, radio sí, en ¿no? verdad <risa> Ya porque ya les oigo ahí Las transmisiones No, el deporte eso es indudable Y a veces escucho buen comentario periodístico Polémico Y así eh, ¿Qué en fin. pasa con Ay, pero Ya está bien Barcelona y... Igual ¿Qué pasa? Y con... aún así ¿Qué pasa con Barcelona? Nunca terminará de ¿Qué pasa con Barcelona? Eh, sí, sí, es un clásico de la radio ya, difusión no, 4 ecuatoriana ¿Pero qué pasa con ¿Qué Barcelona? ¿Qué pasa? De no 0-8 y... y... Sí, sigue sí, Narciso fallando esos penales, ¿hasta cuándo? Todo es polémica Y sí, eso sí. Es que está bien el equipo Sí, bueno, sí, bueno en fin <risa> eh, Vamos con la nómina de la selección ecuatoriana de fútbol Vamos con la nómina de la selección En Fútbol de Asociados estamos... Con la nómina de la tri, combo eliminatorio, con papas y cola. Con cuy y, y asado, viste. Cuy y asado. Que jugamos se viene la convocatoria, con todos con la tri, todos somos de Ecuador, todos con la tri. Por... Bolivia, pero... se come, Bolivia se come cuy. Voy a averiguar. No sé, pero se come... Pero es que como le asumimos que es medio es medio parecido a nuestra Entonces, sierra de ser Combo con papas, cola y coca sí, no. <risa> eh, Los porteros Máximo Vanguera ha llamado a ser las manos del Ecuador Y si no es él Será Domínguez Y si no es él Será Adrián Bone Y si no es él Ahí sí sabemos. No, no, eh, Yo creo que va a ser Domínguez el titular en esta ocasión. Ha venido actuando y sería lo lógico. Y, y bueno, ya botó los el... nervios, ¿no? Ya botó poco a poco los nervios. En sí, dos sí. salidas falsas por ahí, de ahí sí ya como que todo el mundo respiró. Y Domínguez también lo hizo junto con el estadio. Y parece que ya le, le curaron el espanto, no sé si se iría al trole, pero ya el espanto no lo tiene más. Eso es. La ida a New York a conocer. New York, New York. A conocer el Empire State y. Y donde estaban las Torres Gemelas. Y no, bueno, no hay mayor novedad en, los, en el arco. Y eso es está cabeza. Defensas. Que punto. Defensas. Gabriel Achilliar de Lemelec. Walter Ayubí del Monterrey. Diego Calderón de Liga de Quito. Jairo Campos de Barcelona. Frickson Gueraso de Barcelona. Jorge Guagua del Atlante. Y Juan Carlos Paredes de El Quito. Cero novedades, igual en defensa son los que son, están los que deben estar. La Lo defensa normal. la defensa va a ser la... Es que bueno, de hecho ya vamos a dar el once y, y va a ser el que puso con ¿Y, Chile. no ¿y ¿no? con hay... qué derecho dos vos el once? O sea, ¿qué sí, sí, pero es que <risa> va, va a ser el que va a estar en Chile, no hay por dónde perderse. salvo algo que, que rueda el... el, el, el... O hay alguna lesión o, o simplemente se raye rueda. pero Sí, bueno, es, es previsible más o menos lo que vaya. Segundo Castillo del Pachuca, Renato Ibarra, Ibarra perdón, del Vitesse. Henry León del Independiente, esa sí es sorpresa. Osvaldo Minda del Chivas. USA, Denis Quiñones del Nacional. Jugador con un proceso largo en selecciones. De todas formas, suena un poquito a sorpresa. Luis Aritama del Quito, Antonio Valencia del Manchester United. lo bueno, del... Para mí no es tan sorpresa, Quiñones y Henry León ya fueron llamados en el amistoso contra Chile. Eh, se los tiene como backup cualquier cosita, cualquier novedad, porque no va a estar Cristian Novoa en esta convocatoria por su suspensión. La cosa es que la, prim la primera línea de volantes va a estar con segundo castillo fijo. Eh, tal vez Osvaldo Minda sea una variante cuando se vaya a jugar contra Uruguay y si ahí hay un, un desperfecto, un imprevisto, cualquier cosa están de, de, de refuerzo estos dos, o León o, o Dennis Quiñones eh, lo más probable es que haga igual, insisto, lo que lo que planteó contra Chile el segundo Castillo, 5-5 <risa> Saritama eh, el 8, pasándose el 8 rotándose entre posiciones defensivas y ofensivas, y abriendo los dos wings con Antonio Valencia y con Jeff Montero, bueno, pero así es falta Montero como un once Algo así Bueno Y bueno sí, delanteros, sí, sí, sí, sí, sí, Michael Arroyo del Barcelona Bueno que puede ser un volante más bien Jaime Alloy del al Nasser, Cristian Benítez del América Que no estará en el primer juego Pero para el segundo podrá estar Felipe Caicedo de Locomotiv Regresa para oh, todas sí. las viudas Para todas las viudas Narciso Mina de Barcelona Que no cobre más pelales Jefferson Tucho. Montero del Monarcas Morelia y Joao Rojas también Morelia. Digo bueno. del Monarcas Morelia, perdón. <risa> no, no es una Morelia. Ya. Sí estuvo Cuéntame un poco. Cuéntame cómo. Ven, hasta ahora hemos aplazado el especial de novelas, loco. Se viene, ya, se viene basta. con todo, se viene con todo y no lo dejamos un minuto más. A ver, plantea a ese once, ya, Edison. El, el once va, el once es el que va el que jugó contra Chile y creo que no hay por dónde perderse, salvo. Pss, Imprevista. ¿Saltará Narciso Mina, crees tú? Yo creo que sí Verás, Alexander Domínguez en el arco Línea de cuatro, Hormiga, Paredes por derecha la, Los centrales de Barcelona Campos y Erazo, Por izquierda, Walter Rayovi. Volantes, primera línea, segundo Castillo Como ocho, Luis Fernando Saritama wing por derecha, Antonio Valencia wing por izquierda, Jefferson Montero Y arriba, Jaime Ayobi con Narciso Mina ¿Montero ¿De dónde? Oye, no por el programa de ahora estaba malgado. Para el próximo le, le hacemos llorón eh. ¿Qué más malo que morir, Oye, hermano? Malvado. Por favor. Muchas esto ha causado más, más, más. Esto ha causado más suicidios que el mismo Manson nueve. No, sí, sí, sí. Ya, eh... ya está. Eh, yes. por, por ahí, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar con Uruguay? Por ahí le pone, mete un volante más, Osvaldo Minda por ahí como Benítez es eh, el niño consentido de los ojos de Reinaldo Rueda Vaya en vez de sí, yo de, le tengo de, mucha fe igual a Benítez de Narciso Mina o de bueno aquí le, este programa es pro Chucho Benítez oye, oye ¿cómo, cómo perdemos la audiencia ¿no? porque a ver eh, el el programa quiteño de deportes promedio odia a Bisuete odia, odia Benítez odia a Cristian Benítez y nosotros nos ensalzamos siempre loco que... odia Barcelona odia, odia Barcelona Odia todo lo que no sea de la capital. Y en cambio en la costa es al la inversa a veces, ¿no? Entonces, ni ni por allá ni por acá, Eddy. Sí, porque, bueno, en cambio aquí hablamos mucho de Barcelona, de Melec, pero... De Liga, del Quito, pero de Pero hablamos bien, hablamos bien en Serrano, así que no sé hasta, cuándo, hasta dónde podamos pegar en la costa, loco. Bueno, si, Eddy. Si pega lo, la cuestión del acento, en fin. entonces eh, sí, sí, entonces tendremos tal vez un volante más. Puede ser Osvaldo, la inclusión de Osvaldo Minda y, y de, depende de, de cómo funcionen con Bolivia. ¿no? Pueden haber esos cambios y la entrada de Benítez por el que esté eh, más, más, menos, no sé, el que haya rendido menos entre Narciso Minda y Jaime Ayovi en el partido o por si acaso algún imprevisto tarjetas y demás. Eso es ahí. bien. Sí, no hay no hay mucho misterio. Eh, en Bolivia se está se están bajando muchos jugadores, no va a jugar Escobar, renunció a la selección boliviana, no va a jugar Yasmaní Campos, no va a jugar, no van a jugar los, los Pepa, los Dáviles, verás. Digamos que en teoría se se perfila la cosa a nuestro favor. Martins ya a vez veces de mierda. Ese sí. Ese, Oye, ah, y ese Martins está en el Gremio que tendría hipotéticamente que enfrentar a Barcelona, está Me acordé justo ahorita de ese dato. Sería Entonces, un round 1 ahí, Ju versus Campos y Eras. Claro, de Yiga ahí lo que lo van. conozcan, porque en lo ese gremio cantean. está Martins, está Gilberto, Gilberto Silva. Buen equipo. Qué Buen. bestia, es un equipo de, de consideración. Ah, tiene dos tiene... campeones mundiales de ese, de ese gremio. Todavía tiene que pasarle a Cobreloa, ¿no? No es de adelantarse mucho, aunque sí, va o a ser... O sea, digo, hipotéticamente, ¿no? Bueno, eh, vamos a cerrar el programa entonces con la lectura tabla de previsión de tabla de posiciones. No va a haber pronósticos porque este fin de semana ya no hay campeonato ecuatoriano. Se paraliza el campeonato ecuatoriano, así que nos vamos a ir con tabla de posiciones. ¿Cómo están las cosas hasta hoy en día? Tabla en fútbol y asociados. Y tú comienzas. El primer lugar lo tiene Barcelona Sporting Club Con 17 puntos más 7, 8 partidos jugados Liga Deportiva Universitaria Ya está en segundo Tiene todos los partidos completos 9 son 16 puntos más 3 de gol Diferencia, tercero el MLE con 16 más 2 un partido, un partido menos El Olmedo está en cuarto lugar Con 15 más 5 El Macará en quinto lugar con 15 más 2 Sexto el Manta 14 más 4 También le falta uno al Manta Séptimo el técnico universitario con 10 y menos 5, octavo el nacional con 8 y más 1, le falta un juego también al nacional. Noveno el cuenca con 8 menos 4, décimo el independiente del valle con 7 puntos menos 5, le falta un juego también. Liga de Loja con 5 y menos 6 es décimo primera, pero le falta un juego. El que sí debe bastante es el Quito. Dos partidos menos y está último, décimo segundo, con cuatro y menos, tres de gol diferencia. Serie B. Serie B, Grupo A lo comanda el Deportivo Quevedo, 12 más cinco. Segundo lugar, la Universidad Católica, 12 más cuatro. Tercer lugar, la Grecia, diez más siete. Cuarto, el Espoli, cuatro menos cinco. Quinta, la UT del Cotopaxi, tres menos cuatro. Último, el Valle del Chota, uno menos siete. Ya se marca una tendencia, creo que ya sabemos... ¿Cuáles pelearán por pasar a la parte final? El valle de, de la Chota. Yeah. Digo, el Valle del Chota. Yeah. Grupo B. Primero va el River Play de Guayaquil. Con 11 más 3. Segundo el ferroviario. Con 9 más 2. Tercero el Imbaura. Con 7 menos 2. Cuarto el Roca Fuerte. 6 más 2 quinto de las hogas tres y menos dos sexto y último el Mushukruna con seis y menos tres, ¿Tres? Bueno. Eh, hablando de River Plate debutó Juan Casares en la primera división sí, en el wow. partido contra San Lorenzo, tras un par de sustos y, y demás eh, lo hizo bastante bien dentro de lo poco que pudo abrir el juego River ante, una, ante un planteo muy caruso de San Lorenzo ¿no? Es conocido por su amarretismo, el, el famoso técnico gordito y de chiva. Sí, que es tan polémico y es tan famoso, yo te pregunto, dime el por qué. Es por, porque da, da full papaya, da, habla mucho, es el famoso vendehumo, ¿no? que, que sí, que, que, que estamos para campeonar, y sé qué, vende ven ven mucho verso y... Y, y se meten muchas polémicas, por ejemplo la una famosísima fue con el turco Assad, con Omar Assad. Claro. Uh, esos son geniales esos insultos. El uno chanta oh, vos compras... porque eh, tienes a tienes a en el en el submundo de los rumores del fútbol argentino tienes esa Famita Caruso de pedir plata de, para para ser titular a los jugadores. Vos pedís plata y el y el otro gordo falopero Porque bueno, en cambio el turquito Asá Tiene fama de degustarle la noche Y las sustancias prohibidas Eso obviamente, todas estas cosas ¿no? Eh, de con... eh, si también, ¿no? evento de farántula deportiva Caruso también También cuando Hay este episodio de No me miras, no me miras eh, <risa> Es genial es, es más o menos como el teme aquí cuando, cuando dice que se van a pegar <risa> Teme eh, Igual eh. No me mida, no me mida. <risa> bueno, y vamos con la siguiente fecha que se nos viene el tiempo. Eh, ya no es. No, ah, pues... la, va a ser el 12 de septiembre, así que vamos a descansar. El, sudamer... eh... No, pero lo que hay es. Va a haber Copa Sudamericana hoy eh, y ya mucha menos. Muchos... Eliminatorias, pues Edison. Eh, vamos a vamos a jugar con... con con con con con. Vamos a, más bien dicho, va a salir este programa con resultado conocido. Eh, fecha de eliminatorias, 7 de septiembre, Ecuador va a jugar contra Bolivia, eh, 16 horas. Si tienes el resto, te agradezco. <ríe> no, la verdad. Entonces, y es momento de cerrar <ríe> el programa. Bueno, en el siguiente, les vamos a detallar la fecha en el siguiente programa que va a ser vísperas de eliminatorias. Vamos a hablar bastante al respecto. No nos queda otra que despedirnos. Muchas gracias por su atención. Esperamos haberlos entretenido e informado. Esto fue Fútbol Asociados, soy Sebascalero, me despido, muchas gracias. You think you're Che, esto es fútbol asociado.